vecines de la toma deguernica marcharon a desarrollo vecines de la toma deguernica marcharon desde la estación de trenes por Diagonal 80 hasta el ministerio de desarrollo en calle 55 entre 6 y 7 para reclamar respuestas por parte del gobierno de la provincia con respecto a su situación luego de haber sido desalojades en octubre de 2020 en este marco exigieron al poder ejecutivo de la provincia plazos concretos para la adjudicación de los lotes ubicados en el partido presidente perón. Realizan un operativo de ANSES en la cumbre. La Administración Nacional de la Seguridad Social estará hoy en 31 entre 531 y 532 de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde para tramitar la Asignación Universal por Hijo como así también otras consultas generales, asesoramientos, jubilaciones, entre otras operaciones. Quienes asistan deberán llevar DNI. Los operativos de ANSES buscan brindar accesibilidad a los vecinos para realizar los trámites y consultas pertenecientes a la entidad servicio que informa más cerca. Avanza la causa por la desaparición forzada de Andrés Núñez. El presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías de la Plata confirmó la integración del tribunal que debe avanzar en el proceso judicial contra cuatro ex policías involucrados en el secuestro, asesinato y desaparición forzada del joven changarín platense ocurrido en 1990. En 2018, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata designó a tres jueces, Emir Alfredo Caputo Tartara, Ezequiel Medrano y Cecilia Sanucci para conformar el tribunal y llevar adelante el juicio oral. Sin embargo, estos magistrados presentaron un recurso ante el presidente del órgano judicial, pidiendo su apartamiento y una nueva integración. La temperatura mínima para hoy en la región es de 2 grados y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.